Det De la antigüedad, pues un ejecutivo de altura no tiene figura sin su celular, el patrón me lo dio en el trabajo, porque un eje Ni puedo salir con muchachas Ni con mis amigos Ir a parrandear Mi mujer por poquito Me cacha Me tiene fichado Con mi celular Estoy en la junta ahorita ¿Cómo que en la junta de qué? Sí Bye